Campaña、eh, nacional de vacunación y hay detalles respecto a eso. Laura, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, buen día para toda la audiencia.、Eh, sí, comienza la campaña de vacunación nacional contra el s a r a m p i ó n la paperas, la rubiola y la p o l i o m e l i t i s El inicio sería el primero, sábado primero, desde las nueve horas los invitamos a todos a participar acá en el vacunatorio para dar inicio. Y bueno, queremos recordar que es una campaña nacional. Eh, el hospital SATI tiene su equipo conformado por coordinadores, como el director del hospital, la jefa DAPA que soy yo. Y la jefa del vacunatorio central, que es Belinda Pérez, y un equipo técnico que es el que se va a encargar de llevar a c a r g o la, la campaña, que va a estar a cargo de la referente agente sanitario Patricia Benditti y、eh, Vilma Castillo, que es、eh, la registradora en el Novivac. Si bien somos un equipo conformado por estas personas que nombré, quiero recordar que hay mucha gente atrás de todo esto, somos muchos en los centros de salud y en el vacunatorio central. Pero bueno. Eh, los invito a hacerle preguntas a Patricia, que va a ser la referente para la prensa de la campaña, para lo que ustedes necesitan. Bien, Patricia, bueno, contanos entonces、eh, cómo se lleva adelante la campaña. Decíamos empieza el próximo sábado y la importancia de la vacunación, ¿no? Buen día, ¿cómo están?、Eh, sí, totalmente. Estamos dando inicio, como decía Laura, el primero de octubre. Esto va a ser hasta el 13 de noviembre.、Eh, lo, la población que está dirigida a esta campaña, los niños de 13 meses a 4 años y hasta un día antes de cumplir los, los 5 años.、Eh, las dosis que deben aplicarse、eh, todos los chicos e s tripleviral, s e r a m p i ó n rubiola y paperas y una dosis de, de, de, de Sabin ¿sí? para poliomielitis. Saben que、eh, sigue pues, ¿no? sí, después, s e hay un refuerzo a los 5 años de c c r e i m i e n t o escolar、eh, también, pero esta dosis es adicional,、Bien. es obligatoria, es gratuita y no requiere orden médica. Eso、Bien. también es muy importante que los padres lo tengan en cuenta. Bien, ¿Qué pasa con aquellos chicos que、eh, no han sido vacunados por distintos motivos、eh, durante el año pasado? ¿Pueden vacunarse ahora? Sí, sí, sí. La, la idea es siempre no perder ninguna oportunidad de vacunar.、Eh, los niños van a ir requiriendo las vacunas acorde a la edad y al calendario. Y sí tomaremos prioridad en la vacuna de esta dosis de campaña. Y luego se irá citando como corresponde a 30 días para continuar con el esquema que falte. ¿Se ¿Va a realizar aquí en el vacunatorio o también en los centros de salud? Sí, sí, la vacunación va a estar dirigida en, y va a estar en el vacunatorio central del hospital y los centros de salud de cada barrio.、Eh, decíamos, empieza el sábado, pero sigue durante los próximos días también, ¿no? Sí, sí, toda la semana, todo octubre hasta el 13 de noviembre inclusive. Bueno, Vilma, y en este sentido decíamos mucha gente trabajando aquí. Aquí están las caras visibles, pero hay un equipo que, que, que lleva adelante todo lo que es la campaña de v a c u n a c i ó n Sí, buenos días.、Eh, sí, todos estamos este, abocados a esta campaña, todo el personal de, este, de todos los centros de salud, enfermería, este, administrativos. Mucamos,、eh, choferes, esto、eh, requiere un montón de movimiento de un montón de gente. que Eso nos hace que, si no somos un equipo, no, podemos, no podríamos llevar adelante toda esta campaña porque es intensa. Hay que tratar de, este, de, de vacunar todo lo más posible y que no quede ningún chico sin vacunar. Entonces, este, se requiere de mucho personal. Bueno, mi personal que estuvo presente durante la pandemia con un trabajo arduo también, ¿no? Me imagino que、eh, ahora un poco más relajado. Un poquito más relajado, pero sí, continuamos bastante intenso. Este, como estuvimos en la campaña, un poco agotados, pero bueno, esta vez es un poquito más corta, pero bueno, también es intensa porque, bueno, es, es, es cortita, es de un mes y medio nada más. b perfecto. Bueno, les agradecemos entonces y、e、invitamos a los padres a que traigan a los niños a partir del próximo s á b a d o ¿no? Bueno, gracias por estar ustedes también siempre.、Eh, sí, quedan todos invitados el sábado y después a los centros de salud.